lo importante, eh, pisos tres. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Raúl Universidad. Un libro que se llama Música y espacio, ciencia, tecnología y estética, cuyos compiladores son Gustavo Vaz, Óscar Pablo Dilicia y Juan Pampín, un libro que habla de la música, el sonido y la espacialidad. Y estamos precisamente para hablar con alguien autorizado, porque va seguramente a desarrollar las cuestiones más técnicas de este libro con el docente de acústica de la cátedra de la Universidad de La Plata, eh Gustavo Vazo, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contanos un poco cómo se desarrolló este libro, que a primera vista cuando uno lo lee tiene como un perfil muy técnico. Bueno, mira, en realidad, eh cuando uno habla de espacio y música, eh hoy en día piensa en equipo surround, tipo 5.1, uh -huh. o en los cine cuando vas a ver una película como Avatar o, o algo por el estilo, ¿no? En realidad el el espacio en la música es algo muy viejo y ya, digamos, hay obras espaciales entre comillas en el Renacimiento, pero no se hacían con parlantes en esa época, se hacían simplemente colocando instrumentos de música en distintas puntas, por ejemplo, de una sala o de una iglesia. Ajá, pero se manejaba más bien con una lógica de la intuición, supongo, sí, ¿no? Sí, y, y digamos hay un tema importante en música y ese es el siguiente. Uno puede, digamos, distinguir sonidos por características acústicas de de sonido mismo, por ejemplo, un sonido agudo y uno grave, uh -huh. o un sonido fuerte y uno débil, o uno más brillante y otro más opaco. También puedo distinguirlos por la ubicación espacial. Poder dos sonidos que en sí sean iguales pero uno delante mío y uno detrás mío. Esta sensación de lejanía o cercanía del sonido. Exactamente. Los compositores se dieron cuenta que eso era un elemento interesante para jugar como decís vos intuitivamente durante gran parte de la historia de la música. Por ejemplo, los Gabrieli, este compositores venecianos del siglo 16 XVI y 17, eh poniendo dos orquestas una en cada parte de de San Marco en Venecia. Ajá. Entonces, la gente que estaba en el medio oía cómo jugaban una cuesta contra la otra. Una especie de rivalidad como si fuera un sí. contrapunto de orquesta. Exacto, un contrapunto de orquesta con un diálogo muy interesante que bien 10 se sigue haciendo eso, digamos, se siguen tocando esas obras en San Marco. Eh, pero claro, era todo muy este dependiente del lugar que uno iba a ubicar iba a ocupar con la música. Cuando comienza a adquirir cierta rigurosidad científica por denominarlo de alguna manera este estudio de la relación sonido espacio. Y básicamente con los sistemas de electroacústica, con los uh -huh. sistemas de reproducción. Eh los primeros sistemas de de sonido, los Edison, los gramófonos y demás eran monofónicos, es decir, tenían un parlante solo y se grababa con un solo micrófono. Pero ya en la década de 50 surgió comercialmente el estéreo. Uh -huh. Entonces ahí hubo una una especie de apertura nueva. Ya se podía empezar a trabajar técnicamente cómo ubicaros instrumentos en un espacio virtual. Eh y eso es interesante, en el libro está bastante desarrollado sí. el tema que uno puede hacer dos cosas con el espacio del sonido. Tratar de imitar lo que oyen en el campo real, por ejemplo, si uno va a un recital de de tango, por ejemplo, tratar de imitar con los parlantes cómo sería estar en ese lugar. Ajá. Ahora, ahí te hago una pregunta que me surgía a partir de la lectura del libro, porque supongo que en una orquesta que vos tenés diversidad de instrumentos, cada uno tiene una dinámica propia en relación al espacio. Totalmente. Por lo tanto, cómo pensar ahí algo de conjunto cuando el violín tiene una forma de resonar distinta a la de un trombón. Y sí, eso es lo difícil, digamos, de la virtualización o de generar un espacio virtual. Científicamente la los sistemas de virtualización, los que imitan la realidad, nunca son tan complejos como la realidad misma. Uh -huh. Es un modelo. Pero el modelo cuando está bien hecho, realmente uno puede oír este si estamos con un sistema bien armado, una buena sala, puedo oír con los parlantes solamente, bueno, a la izquierda ya a tantos metros está el violín. Uh -huh. A la derecha a tantos otros metros está el bandoneón. La, al frente mío está la guitarra. O sea que vas posicionando el escenario de acuerdo Exacto. a cálculos. Exacto. Eso digamos surgió en la década del 50 comercialmente, pero venía siendo estudiado de mucho antes, ¿no? Matemáticamente hay hay desarrollos de la década del 30 del siglo 20. Ajá. Ahora, eh el tema de con el estéreo se eh apareció una nueva posibilidad, y era en vez de imitar la realidad, crear una realidad virtual, virtual nueva. Y es clarísimo el caso de los Beatles, por ejemplo dijo como Jay Zeppelin. Eh uno oye ese disco, y está por ejemplo Polly en el parlante izquierdo y este John en el derecho. Ajá. Cosa que este no es lo que uno oía cuando iba en recital de los Beatles. De una manera que se han encontrado y dicen, de bueno, voy a crear un espacio totalmente nuevo. Ahora esta perspectiva tiene que ver más con lo íntimo, quiero decir, con el uso de auriculares por ahí para poder distinguir con precisión esa división. Sí, pero también se puede hacer con parlantes, eh y vos tenés esa misma percepción. Sí, se podría hacer con parlantes con muy buena calidad de de equipos, ¿no? Y en realidad, el, la frontera actual está un poco con multimedia. Es decir, eh tratar el holográfico parlantes, una precisión espacial muy grande, no tanto para la música, aunque la música, por supuesto, puede hacer mucho, sino para la música interactuando con la imagen. Eh la idea es que uno pueda oír eh, espacialmente con la misma calidad como ve las imágenes que van apareciendo y desapareciendo en pantalla. Ahora, Gustavo, te hago una pregunta que me surgía a partir de la lectura fragmentaria del libro, que es la siguiente. En principio, cuando uno piensa en el sonido, también piensa en la formación auditiva del oyente. Quiero decir, supongo que ahí tiene un peso particular que uno tenga un oído más educado o menos educado. Sí. En realidad es cultural eso, en el sentido uh -huh. de que cada generación arma su oído. Este, nosotros, bueno, yo tengo Ah, eso que... lo tenés establecido desde manga por generaciones. Es general sí, por generaciones y por culturas, ¿no? O bien, sí. pensemos en Argentina. Yo soy de La Plata, vos sos de Buenos Aires. Uh -huh. Estamos dentro de todo el mismo magma cultural, ¿no? Eh, la generación de mis padres, mi viejo se educó con los discos 78. Claro, que eran eh cuando yo los oí yo yo con el vinilo, con el estéreo de vinilo. Yo soy del 50 y pico. Uh -huh. Cuando oía los discos de, de mi papá, me parecían horribles, con un ruido espantoso a púa, porque era el disco de 78 que andaba muy rápido. El sonido de la fritura por detrás. Exacto. Él no lo oía, porque él aprendió a oír sin ese ruido. El oído depuraba ese efecto que existía en la reproducción técnica del disco. Él aprendió por un filtro, un filtro perceptual, Ajá. que tenía toda la gente de esa generación. Yo aprendí a colocar en mi en mi mente de chico un filtro perceptual al ruido de la púa de los discos de vinilo. Ajá. Mi hijo una vez hizo un experimento muy muy simpático con mi hijo cuando tenía 10 años, que tiene muy buen oído. Eh, estábamos oyendo CD, porque es, la, es, es lo que había en esa época. Yo tenía un CD que era la copia de un disco de vinilo eh, editado un tiempo antes. Un disco excelente. Para mí yoché me corre vinilo que el CD. Ajá. Oh. Por motivos que viene para otra charla, digamos, ¿no? Entonces yo quería mostrarle cómo se oía mejor en el vinilo que en el CD la misma obra, misma interpretación. Una sonata de Beethoven para violín y piano era. Puse el CD que sonaba sin ruido, pero en mi opinión plano. Ajá. Uh -huh. Y luego después el vinilo. Termina la obra y yo, "¿Qué tal? ¿Cómo puedes oír eso con tanto ruido?", me dice. Claro. O sea, claro. para él, lo mío era no lo existía, mismo que para él. No existía la penetración de ese fondo de sonido. Exacto, claro. él no podía penetrar el ruido. Claro. O sea, el ruido le tapaba la música a él. Y para mí ese ruido no existía. Cuando en realidad uno sabe que precisamente la lógica digital implica un achatamiento de las ondas sonoras. Exacto, pero también falta de ruido. Claro. Entonces, digamos, ganás y perdés. Igual. Y, y vos decías que efectivamente cada generación ha sido educada para percibir o no, o filtrar o no ciertos ruidos que aparecen tapando la música. Por supuesto. Por supuesto que también podés crecer e ir incorporando nuevas tecnologías. Lo hacemos continu continuamente eso. Pero evidentemente la tecnología en la cual uno se, se, se armó el oído, generalmente en la adolescencia, etc., es una tecnología que para uno es este, privilegiada. Porque realmente ocupó mucho tiempo escuchando música... Este y en el momento en el cual nos está armando un poco su sistema perceptual. Eh precisamente la la el desafío tecnológico es crear nuevas tecnologías y generar público para esas tecnologías. Ajá. Que estamos lo estamos viendo cotidianamente. O sea que eso va de la mano, vos dirías que primero va la impronta de la revolución tecnológica y esa impronta produce la modificación perceptual del sujeto. Exactamente. Que se da en cada sujeto particular pero se da también a nivel generacional uh -huh. y a nivel cultural. Es decir, como todo lo de música, la cultura es central. Ahora, de cualquier manera habría cierto elemento, entre comillas, objetivo, que es en qué lugar debería ubicar uno de los parlantes para escuchar mejor, por ejemplo. Por supuesto. Digamos, estamos hablando siempre de algo estándar. En general, lo que se está buscando con gran este, eh, intensidad y con gran eh, inversión económica en este momento en todo el mundo son sistemas de espacialización de sonido de gran calidad con eh, la posibilidad de funcionar casi en cualquier lugar. Es decir, si uno necesita parlantes carísimos y una sala especialmente preparada, muy cara también para poder tener la experiencia, no es socializable eso. Claro. En cambio, si uno con parlantes estándar y la sala estándar, logra que un sistema digital eh con algoritmos adecuados, matemáticos, pueda reproducir gran calidad de dimaje espacial, eso tiene obviamente una llegada social muy grande. Este, bueno, precisamente ahí está un poco la la investigación que se está haciendo y que queremos que en el libro esté bastante bien desarrollado. Ahora tengo una consulta respecto de un tema muy en boga hoy que tiene que ver con la posibilidad, de escucha, algunos dicen cuasi perfecta del de colón y su remodelación. Sí. Ahí se juega el tema de los materiales, la modificación de materiales modifica el sonido, le digo la pana que reviste una butaca puede modificar el sonido del conjunto del ambiente. Sí, claro. Eh en el tema digamos de todo lo que tenga que ver con eh balances de energía y la pana está aquí trayendo energía de la sala. Uh -huh. O sea, que si la estiras de una manera, va a sonar de una manera, si la estiras de otra, va a sonar de otra. Por lo tanto, ya de por sí la modificación y la remodelación implica un cambio de sonido. Sí, pero en, en el caso del colón de esta remodelación en particular eh se tuvo mucho cuidado con que lo que reemplaza lo que ya estaba no modificque, digamos, las características acústicas de lo que había previamente. Eh de hecho este la cantidad de mediciones y de controles que se hicieron son los mayores que se hicieron en la historia de humanidades ahora. Ajá. Este O sea que eso fue muy cuidado. Muy muy cuidado. Y guarda que las panas que había deberán no originales. Por ejemplo, las butacas y platillas de los niveles superiores, Tertulia, Casuela y Paraíso, se hubieron cambiadas todas en el 78 sin ningún cuidado acústico, aunque parezca mentira. Gustavo, hay una discusión muy en boga sobre todo en la capital federal respecto de los decibeles de sonido que presenta algunos espectáculos de rock. Sí. ¿Hay forma de corregir esa cuestión a partir, por ejemplo, de cálculo, esto que vos planteas en relación al sonido? Mira, es un tema que estamos investigando con el la cátedra de acústica de La Plata. Hay dos decayos que están trabajando en ese tema particularmente. Y el tema es este, a nivel eh técnico es muy fácil de solucionar. Es simplemente colocar nivel eh controles de nivel para que superado un nivel, digamos como los los micros que van a Mar del Plata. Claro. Si superás claro. los 90 km/h es una chicharra. ¿Cuál es el problema? Es que ese nivel de ruido tan alto es buscado por los asistentes. Uh -huh. Es decir, es una de las componentes del espectáculo. No parezca bueno o malo, es así. Claro, ahí aparece nuevamente esta cuestión del registro cultural y las creaciones. Totalmente. Totalmente. Con una una agravante especial, cuando eh un adolescente va a una una fiesta electrónica, por ejemplo, que es donde hemos medido mayor cantidad de niveles, eh, niveles de 117 decibeles, una locura realmente. Ajá, mucho más incluso que los recitales de rock más tradicional. Por lo menos en nuestro caso sí medimos más. Son niveles que eh con no mucho tiempo de exposición generan eh hipoacusia permanente. O sea, un chico que va todos los sábados a hacer un recital de música electrónica, estos grandes este mega mega eventos, ¿no? Uh -huh. Eh, es un chico que con los años con pocos años va a tener ya pérdida de audición. Mirad. Pero no lo saben. Es decir, hay acá un, un hecho eh, educativo cultural muy grande. Yo puedo, digamos, decidir dañar mi cuerpo, qué sé yo, lastimarme con algo. Pero si soy consciente, es una decisión personal de última si yo no lo sé, se pasa por ir responsable parcial. Claro, claro. Entonces, bueno, con la Sociedad Acústica Argentina, con muchas otras organizaciones, hay campañas de concientización para que la o sea, la gente sobre todo, que son el el grupo etario más más vulnerable, este tome conciencia, bueno, está bien, yo puedo ir a hacer eso, pero tengo que saber que no puedo salir dañado. Y ahora, tiene... ¿gustavo qué pasa entonces con los músicos que ensayan todo el tiempo y que tienen que por lo tanto estar sometidos a decibeles de sonido, no a acordes, al soporte supongo del oído? Claro, bueno, es un tema gravísimo. Porque realmente muchos de ellos terminan sordos por lo menos de un oído. Sí, sí, totalmente, es es cierto eso. Es un tema muy grave porque el músico vive eso. Claro. Eh eh me acuerdo un Se diría que incluso es parte de los pánicos que sufre habitualmente, su mayor claro. temor es a perder la audición. Totalmente. Eh, un músico que ensaya con altos niveles de de ruido o de sonido, un profesor mío dice una comparación muy muy, muy simpática, dice como un futbolista que se martilla las tobillas con un martillo. A la larga no va a jugar más al fútbol. Mhm. Uh -huh. Acá pasaría un poco lo mismo. Este, el tema es que muchos músicos no son conscientes de ese daño que se están haciendo, que no es difícil de evitar simplemente bajando los niveles de ensayo. O sea, uno tiene que ensayar en tu caso, en el garaje o donde sea, a nivel de recital. El recital puede ser una vez por semana, dos veces por semana, pero los ensayos son todos los días. Claro. Y ahí está el gran problema. Eh, por ejemplo, en La Plata o en Buenos Aires donde doy clases, tengo muchos eh alumnos músicos o que están estudiando música. Generalmente cuando se les habla de estas cosas y se les cuenta cómo es la curva de pérdida de oído, etcétera, eh lo usual es que cambien los hábitos de ensayo. Ahora la pregunta es ¿cuál es el nivel exacto que soporta el oído en este sistema de ensayos permanentes de los músicos? Mira, está muy estudiado para el tema industrial eso, para el tema de ruido de fábrica. O sea que podría superar con la misma lógica el ruido de fábrica. Totalmente. Y para una jornada de trabajo de 8 horas, o sea, una jornada normal de trabajo, el ruido continuo no debe superar los 85 decibeles. 85 dB. Exacto. ¿Qué y habitualmente ni... ustedes calculan que en fábrica o en un espectáculo o en un trabajo de músico los decibeles son de cuánto? Mira, en general en un ensayo controlado es de más o menos 90 a 95 dB. Ah. Pero mucho menos tiempo que 8 horas. Claro. Entonces, en no ser 8 horas son 4, 3, compensa. Hasta 90 a 93 dB durante 3 horas por día uno puede ensayar sin riesgo auditivo que es un nivel absolutamente eh, compatible con hacer un buen ensayo. Ahora se implica tener un aparato especial para medir los decibeles de en el ensayo. Sí, pero los músicos son muy cancheros, en general, cuando uno les dice, no te pases de esto, ya lo lo recuerdan estevitivamente. Y en general, eh yo muy disciplinado cuando se asustan. Ajá. Cuando uno los asusta un poco Este después no no no cometen errores de ese tipo. Igual lo que sería bueno por ahí para no asustar esa realidad y difundir más la peligrosidad que tiene la exposición a cantidades de sonido exacto. no no soportable para el oído. Exacto, exacto. En cambio si se eh, ensañan a 100 decibeles, por ejemplo, 3 horas por día, bueno, está construido que la curva de, de evolución del oído del tiempo es que en 5 años ya tienen pérdida de audición irreversible en algunas frecuencias muy importantes. Entonces, digamos, la idea es, eh, en este tema, no es tanto un tema técnico o un tema de conocimiento, porque el conocimiento está y la técnica está, es un tema de divulgación y de educación. Gustavo, ¿vos dirías que a todo este tema, y para eso además sirve el libro, está muy poco difundido en la Argentina o es mi sensación? No, no, está muy poco difundido en la Argentina. Totalmente de acuerdo. Por eso que ustedes este, tienen una misión realmente fantástica en este punto. Porque son los vectores que nos permiten llegar a gente que de otra manera sería imposible hemos editado en revistas, pero en general este siempre es poco. Si me dice cuál es el lector presupuesto para este libro, ¿qué lector presupusiera? Mira, es un libro eh este de música y espacio que está hecho por capítulos, o sea, eh cada autor hace un capítulo dos del libro. Por lo tanto, depende un poco de de la característica personal de cada autor. En general, está destinado eh fundamentalmente a músicos y manejar eh música por eh computadoras o por sistemas de audio uh -huh. eh amplificados. Eh no es tan especial para un guitarrista que toca solo, por ejemplo, pero sí es un libro interesante para un músico que haga postproducción, que haga masterizado. Y supongo que a la gente dedicada al sonido en general le va a resultar muy útil. Eh es, es específicamente dedicada a esa gente, a los músicos que hacen sonido grabado, a los posproductores, Si te digo que es interesante porque hemos hecho un testeo de del libro así un poco entre amigos y a, lo ha leído gente que no tiene nada que ver con la música, pero le interesaba el tema por curiosidad. Sí, de hecho en realidad llama mucho la atención y a uno lo convoca por lo menos a saber de qué se trata simplemente la el el título del libro. ¿no? Sí, sí, por ejemplo, le han interesado gente de cine que yo no esperaba que fuera un público este apto para interesarse, pero sin embargo, cuando el, el cine Uy, hoy en día estáis desarrollando mucho el tema del sonido. Para ello es un tema este que les aporta algo. Gustaba decirme si ya este libro es un libro que está en circulación en cualquier librería o es un libro que todavía no salió a la masiva difusión. Mira, eh yo no soy de la editorial, o sea, que eso lo maneja la editorial de, la, de Quilmes, ¿no? Ajá. Pero la idea era que ya en marzo estuviera eh distribuido en las librerías y va a ser presentado oficialmente en la Feria del Libro. El 23 de abril a las a las 7:30, a las 7 de la tarde, hay una presentación en un en una de las salas de la Feria del Libro que sería un poco el lanzamiento oficial del libro. 23 de abril, 7 de la tarde, Feria del Libro, presentación de música, sí. espacio, ciencia, tecnología y estética. Te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, te agradezco mucho la llamada y bueno, estamos a disposición de ustedes. Muy bien, era Gustavo Basso, compilador, autor de este libro, que abre una perspectiva para pensar el sonido, la música y los espacios, que permite pensar qué hace uno cuando escucha música, que permite reflexionar sobre los cambios audio perceptivos en las distintas generaciones. Lo importante es otra cosa.